Meccan etapa 7. Cuando llegó a los seis años, su madre fue a él a salvo con sus tíos en la ciudad, y su madre murió mientras regresaba, por lo que su abuelo, Ábalo Muttalib, lo patrocinó.